Aprendiendo a respirar el aire radiofónico Radionauta 106.3 Radionauta 106.3 tranquilo, acá estamos resolviendo un poco las cuestiones de, de la radio. Y nada, por arrancar un poco esta entrevista, eh, vos estás en El Nono, ¿no? Sí, estoy en la ciudad, así cerca de Nono. En El Nono. ¿Qué, acá está estamos peleando con, con la humedad, es uno de los típicos días platenses donde se te pega todo el cuerpo. ¿Cómo, cómo está por allá? Habría que preguntarse... ¿Cómo se les ocurrió hacer hacer la capital en un lugar tan húmedo, no? Claro. <risa> Siendo Argentina tan grande, ¿no? Pero, pero bueno, es, es una cosa curiosa en otro país. Acá está, está hermoso, está habiendo una tormenta temporal del norte, pero los la, las tormentas son bien recibidas, ¿viste? Porque durante muchos meses hay no sube, entonces los famosos incendios de Córdoba, todo eso, sí. es porque no sube, entonces así, la, la, las tormentas son bien recibidas. Está bien. Bueno, estamos hablando con Germán dafuncho de, de Las Pelotas eh, Nos está comentando un poco Lo que está pasando en El Nono Má, Más allá, o por ahí, sí, relacionado Al clima, Germán, ¿qué está haciendo La gente en El Nono un día como hoy? Y nada <risa> la, la, la gente Es medio raro, ¿viste? Pero en, en, No solamente acá En, la, en, la, en la, la, la Gran parte de la Argentina Es hay poco lugares donde trabajar, ¿no? Cada cada uno tiene como tiene como su rebusca. acá el rebusque en la temporada cuando viene el turismo en, en diciembre, enero y febrero. Claro. Y, y por ahí hay algún fin de semana largo, pero qué sé yo, el, acá el que, el que no es jardinero atiende un negocio, viste, no hay muchas no, no hay fuentes de trabajo. Es la problemática de todo todo el país, casi te diría. Sí, potenciado digamos en un lugar que la mayor parte de, o sea de los ingresos cuando hay es con el turismo Claro, no, y, y, y sabes qué pasa también hay, hay hay choques culturales viste porque muy poca gente de acá está consciente de lo que es este lugar si vos lo comparás con cualquier lugar de europa ponerle no sí. eh, europa está poblada hasta las puntas de las montañas y, y esto no tiene como belle natural no tiene precio en cualquier lugar hay muchos lugares muchísimos lugares de argentina ¿eh? que se se que, que se no, no se valoran, no, no se dan cuenta del potencial que hay a nivel turístico, viste se podría explotar quizás de una manera mucho mejor y pero bueno, estamos hablando de otro país y de, de muchas décadas, así que cambiemos claro. de tema. Vos de ahí del Lono, ¿qué qué es lo que qué es lo que más disfrutás? Eso mismo, digamos, que haya poca gente, que no haya gente en la punta de no, la montaña. No, sea, YouTube de alguna manera me vine a vivir a la sierra me podría haber ido a, vivir a, a muchos lugares, ¿no? En, en realidad, este era como estaba, es muy lindo y, y, y también estaba como más o menos cerca, relativamente cerca de Buenos Aires, que es donde siempre se en el, el, el, el guiso, ¿viste? Y me podría ido ir al sur también, que me encanta el sur, me podría haber ido eh, a, a muchos lados. Uno, lo, lo, lo que en realidad buscás, es yo, hay gente que a las ciudades les encanta, ¿viste? Piensa que en, en la ciudad está todo. A mí a mí me llegó un momento en mi vida que nada de lo que había en la ciudad me importaba, Mientras, eh, ir a ver la mente y de caminar por un sitio, pero olvídate, es algo que me parece terrible y no, no había muchas cosas divertidas para hacer y, y siempre me gustó la um, ser medio ermitaño, ¿viste? Me gustó la soledad, me gusta la soledad y me gusta la naturaleza. Entonces buscando un poco eso lo que cambia es la, la, la calidad de vida, ¿viste? las ciudades está está todo demasiado demasiado lleno, hay muy poco espacio verde, muy poco aire, hay mucha gente al pedo mirándose uno a los otros y, y, y buscando de qué, de qué boludez hablar o llenar su vida, ¿viste? Sí. Acá pasa lo mismo, quizás, pero el, el que no quiere consumir, no lo consume, no tenés a toda gente que está hablando de lo mismo, ¿viste? Cierto. Sí. Vos por ahí, las veces que que nos hemos encontrado me preguntás siempre si extraño las montañas. Sí. Sí, y bueno, tú, donde vos vives es, es, es, eh, es, es un caso típico de esto que yo te digo, ¿no? Es, es, hay pocos lugares en el mundo así, como. Eh, lo, lo que pasa es que... En, en la argentina hay, hay, hay, es muy raro es es comparación un análisis sociológico casi te diría porque llegamos al punto de, de, de nunca valorar lo, lo nuestro lo que tenemos no como como no no por un falso patriotismo sino por por por un valor que tiene casi tiene como reserva del mundo te diría porque está está eh, está todo podrido lo ¿no? que el, el ser humano invadido el mundo de una manera sí. tremenda no Bueno, just cuando estuviste acá tocando 18 de mayo en Atenas te fuimos a ver hablaste un poco de la inundación y de las responsabilidades políticas Sí, sí no me acuerdo que hablé, la verdad sí. eh. ayer ayer se cumplieron o sea se cumplieron 131 años de la ciudad de la plata generalmente sí. para los aniversarios viste hay festejos pero se suspendió porque hubo muchos vecinos, mucha mucha gente que está muy indignada con la inundación, que decía que, que no había que la plata seguía de luto, que, que no había... sí, re -re realmente no hay mucho que festejar, ¿no? Yo no, no, no creo yo creo que nadie tiene en realidad en el fondo en el fondo en el fondo no hay mucho que festejar, ¿no? ni en la plata ni en ningún lugar, ¿no? Eh es una situación bastante compleja ¿no? no no tengo muchas ganas de hablar de después pues de, de, de... bueno, empiezo me empiezo a ganar viste y y nada es, es, quizás podemos hablar de música si quieresrés pero yo creo que es muy importante por ejemplo lo que hacen ustedes el, el hecho de tener una radio es muy importante la comunicación viste es muy importante eh yo todos los periodistas jóvenes que conozco, y siempre. Lo mismo le pasa con los abogados, con toda esta gente que, o que es una cuestión de tiempo que se corrompan, viste, la gran mayoría siempre le ponen la tarasca y hace lo que quiera, ¿me sí, ¿No? Y lo mismo pasa con los abogados y con los mismos médicos, ¿no? De los principios así como de de tu vocación de servir al prójimo, ¿no? Sí. Está bien que los médicos eh, eh que estar tener que hacer ganar mucho más plata de la que gano, ¿no? Eso está claro, con los médicos, como los bomberos, como los policías. Al, al, al, al pagarle poco, la gente se vende, ¿viste? Está claro. Bueno, Amén. vamos a... Vamos a un cortecito así, enganchamos los, los horarios y seguimos con Germán Dafuncho de Las Pelotas. Los días se arrastran y no es un cuento cuando te quiero sentir es el camino Existe en la cabeza, revolucionando los corazones la frase "venda para decir". Esto es que está. Funciona en una radio autogestionada, en un centro cultural, un espacio que está tomado porque está abandonado y hoy se le está se le está dando vida acá desde desde varios movimientos sociales. Así que bueno, un poco un poco diferente a esa mala política a la que estamos por ahí, acostumbrados. Eh, yo creo que, que no estamos acostumbrados realmente a una mala política, sabes Estamos acostumbrados, este es un país que en, en una época estaba acostumbrado a que se chupen la gente en la calle. Es un país que, que votó a Menem un tipo que votó que, que vendió lo vendió entero, eh, sacó todos los garajes del país, un tipo que destrozó a Argentina, lo votó mayormente, ¿viste? Me parece que hay eh lo noche es un problema bastante más profundo que, que solamente los políticos, ¿viste? Seguramente seguramente eh, en, en una sociedad normal eh, la justicia como como, como poder del Estado eh funcionaría bien sin una justicia seguramente sin una justicia func func justicia funcionaría bien eh quizás la impunidad que tienen todos los que se están afanando todo desde hace 30 años, porque hace 30 más de yo creo yo tengo según mi, mi, lo, lo que recuerdo siempre se han afanado todo siempre siempre y a la gente siempre le venden. A la gente la tiene en guardanda nada la boludeces así la, la tienen ida congeladas mientras lo, los negocios grosos eh, siempre son los políticos es casi tengo un, un país que no tiene justicia pero no justicia justicia independiente ¿viste? justicia independiente no solamente del poder político sino de la mafia no porque acordemos todos que ese es un país mafioso no eh, sí. absolutamente mafioso el, el, el poder y la mafia están en el mismo lugar. ¿No? ahora todo el mundo se asombra del, del narcotrástico viste y me parece realmente me parece ironía total absoluta viste cuando, cuando de golpe se dan cuenta que todos los pibes que salen de las lillas a sanar están todos empacados Eh, y de vuelta nadie se pregunta de dónde sale el Paco el Paco sale de una cocina de Merca o sea, está claro que está cocinando Merca dentro de la villa, pero eso lo saben desde siempre está claro está clarísimo que, que acá en Córdoba por ejemplo, toda la policía de Córdoba quizás hasta las pelotas con el tema narcotráfico, se descubrieron que estaban todos hasta las bolas, loco pero la misma policía hacía trabajar a los presos que salían de la cárcel eh, eh su so amenaza de que de que si no le vendían falopa y eh, se hacían una causa y un presos de vuelta viste entonces quiero decirte que no es solamente es es un es un un mensaje muydo decir que es solamente una clase política quizás creo que quizás es lo que empieza por cada uno de nosotros hay hay un tema nuestro que dice cuánto tiempo queda cuánto vale vos no eh vos como periodista usted como periodistas que, que tienen cero o son. Eh ya te digo a, a veces cuando vos te aprita el estómago y viene un hijo de put te dice loco, toma acá tenés una torta, solamente quiero que me escribas el culo de Wandnda nara eh hay que ver si si so obfi tus principios o realmente no eh, te lleva a escribirse el culo de wanda nara no claro. sí <risa> hay que hay que estar bastante digamos convencido de lo que uno hace, sino así también como periodista cuántos oficios no se podría decir que que pueden ser funcionales a que a este sistema. Y mira, eh, el ejemplo que tenemos en, en Argentina es, es, es casi que diría patético, ¿no? Eh, los periodistas esos, Longobardi y Haddad, de, de la época de Menem, o sea, son millonarios actualmente. Haddad, de hecho, era, le vendió a Juan toda López todas sus cadenas de, de canales ¿no? y, ra, y radios, ¿no? Estamos hablando de gente muy poderosa, loco. Eh... En, en, en la época anterior a eso estaba Neustar, ¿no? Y, y Neustar hizo creer a toda la gente que la única solución que había en Argentina era privatizar, ¿no? Todo el mundo pensaba que privatizando iba, pero se olvidaron de resto, ¿entendés? Resulta que las privatizaciones fueron un bochón, una calamidad, vaciaron todas las empresas que tomaron esa mierda, todo, destruyeron todo y se, y se las tomaron, boludo. ¿no? Ah, pero y eso se, se guardaron ellos se encargaron de que estemos todos más o menos de acuerdo en ese momento, que por lo menos mínimo vamos bueno, bueno, voy, voy a esto, al, al, el gran poder que tiene el, el periodismo, por ejemplo, tiene un gran poder, ¿no? Vos le puedes hacer creer lo que quieras a la gente, puedes hacer creer lo que quieras. En este país somos expertos en comernos garompas, dice, durante años hemos que la gente ha vivido pendiente de quién salía bailando por el, por el caño de mierda o alguna de esas esos programas de mierda de siempre, la, la, en, en, en los roticieros te hablaban que nadie no ha sido eliminado, no cuando la, las problemáticas, loco, que hay, que hay son mucho más, eso te muestra, eh, hay un poder, viste, en, en la comunicación, un poder real, ¿no? Y hay, hay los hijos de puta también saben, no saben, y generalmente son los que tienen, ¿no? Los que son ellos del de, de, de, de verdadero poder, ¿no? Tal cual. Y hablábamos recién de la, de la justicia, ¿cree quizás necesitaríamos una justicia independiente de los jueces? Ser, no, no, no, que, que no, es que quizás necesitaríamos. La justicia argentina eh, está totalmente enquistada con la mafia y con, y con el, el poder político. Es todo lo mismo, ¿no? Eh, habrá, bueno, te van hijo de puta seguramente hay buenos políticos viste como también puede haber habido buenos militares no Tipos que son de, de posesión o de corazón aman su carrera digamos no pero pero eso no quiere decir que que, que los que tienen el poder eh, sean así viste generalmente la gente buena no llega a, a los lugares altos porque no no tiene no tienen los códigos para para para, para trepar y ser suretes para llegar al poder viste eh, eh es muy complejo, ¿no? Estamos hablando de cosas muy complejas estamos filosofando la sociedad filosofía y bien mi amigo. Sí. sí, Germán. Y una consulta. Eh, ¿Te gusta jugar al golf? Sí, si me gusta eh, jugar al golf. Por ahí, sí, sí. La has un par de veces. Sí, sí, me gusta. Soy eh, soy bastante enfermo de, de, del deporte de juego ese. Es, es un juego que, si yo, fue, si yo fuera gobernante, lo, lo pondría en todas las escuelas preguntas me parece hola hola hola y ahí cuando eh, jugando en el ámbito del golf ¿no te encontrás por ahí viste tuvo muchas veces el golf relacionado a determinados personajes con los garcas con los garca, vos ¿no te encontrás con algunos garcas sí sí obviamente y, y no sabes sabés quién, cómo se sienten al ver un rockeo jugando al golf y que hasta les puede llegar a ganar ¿no? Claro. <risa> a, a mí sabés que, que realmente todo el, uno uno si puedo dar si puedo dar consejos, le diría a los jóvenes que uno tiene que pensar en uno mismo, ¿viste? Y, y vos sos partícipe o no de, de de toda la podredumbre, ¿viste? Para mí es muy importante, es algo que siempre quería en mi vida, que es ser consecuente a los principios que uno tiene dentro del corazón, ¿viste? Después, eh, eh, el deporte es el deporte. A mí me gusta el golf. Generalmente donde juego no hay nadie, te cuento, porque... Eh, eh, Cerca de acá de, la, de, de donde vivo hay una canchita chiquita y, y en realidad empecé a jugar porque porque tenía, tenía que caminar y empecé a caminar y de golpe me aburrí caminando y dice bueno, a ver cómo es pegarnos una pelotita. Y resulta que es un juego increíble, sí. ¿no? Eh, lamentablemente está... Eh, eh, estar Sobre todo los americanos. Acá en Argentina no es tanto, pero los americanos sí. Eh, hay, hay, realmente los presidentes y, y todos los barcas juegan juntos desde el negocio. Acá también, pero digamos somos menos millonarios. Claro. Sí. Pero te voy a decir una cosa. Sí. Vaya veces me da el gusto de romperle el culo, ¿sabes? Está muy bien. Sí, sí, bien. Y, y, y y nada, o sea, en, en ningún momento trato de ser complaciente ni nada, o sea, ahí me recontra chupo un huevo toda la vida que tienen. Eh, al contrario, me, me divierto, me, ahí me divierte, ¿viste? realmente me me divierte encontrarme con gente que no pueden sostener, ¿viste?, la, la justificación de, de, de, de sus actos, por así decirte, ¿viste?, y, y nada, yo no tengo, no, no tengo soy, soy un músico de rock y, y tengo orgullo de ser eso, y no me avergüenza un porongo y menos adelante de, de, de gente que me chupa un contrabuevo, ¿viste?, ¿Y por ahí en eh, eso que puedes lo podés sostener como que se, se relaciona con la música de alguna forma o es algo para contrastar eso y sacar la cabeza para otro lado no no, la música es eh, en mi vida es casi es una parte muy importante de mi vida vi es, es el canal en el cual uno canaliza todas las cosas que, que tiene ganas de decir todo o los están que le están quemando adentro viste eh, la música es un canal es maravilloso para poder conectarse con la gente que se siente como siento como uno, dice. No no no eh, creo que es fundamental en todo esto, dice. Eh, ¿Qué, di qué discos qué discos tenés en el auto cuando viajás cuando, o generalmente cuál es el que más escuchás? Mira, si te cuento algo te, te vas a quedar de risa, últimamente eh, grabo programas de dolina, 50.000 horas de programas de dolina que que va contando, ¿viste?, como es el programa de sí. la que cuenta historias de la historia, y en ruta es, es, es divertido, se pasan los kilómetros más, ¿viste?, los discos, eh, como los hechos del otro día, por ejemplo, en un fin de semana hice dos mil kilómetros manejando, sí. y son muchos kilómetros y muchas horas, ¿viste?, entonces tenés que variar, ¿no?, eh, después también hay, hay, hay muchos MP3 con montones de cosas, millones de cosas distintas, Okay. No, hay, no hay una cosa especial viste no no hay siempre la música yo soy un convencido que eh lo importante para para para el arte también pasa con los artistas inclusive también pasa con la con con la prensa con el tipo que escribe, con el escritor no uno tiene que tener su propia personalidad viste se trae, como su propio idioma o su propia forma que vos escuches un disco, un tema de las pelotas y dices, ah, estas son las pelotas qué es lo que pasa nosotros. Creo que somos, las pelotas son las pelotas que me hay con demasiada imitación. Y, sí. nada, me parece que eso es importante, ¿viste? El, el, más más allá de todo lo demás, todo, toda esta cosa que es muy shanky, ¿no? La, la, la historia de la de la poronga gigante de las tetas enormes o de, o, o de que toca con, la, con el dedo a del pie, ¿viste? Sí. O, o, o la, me, la mejor melena. Yo una vez me acuerdo, se eh, dio un amigo a un tal de Ozzy Osbourne en la cancha de River. Y bueno, llega el escenario, ¿viste? Y realmente no podía creer... El guitarrista el bajista que tenía o sea, Oswald... Que son recontra famosos... No me acuerdo el nombre... Nunca le digo eso eso... Eh, Cómo movían el cabello... Boludo? Era algo realmente... Impresionante... Tenía, tenía todas las elecciones todo el abecedario de movimiento de cabeza con pelo largo, de, de, de músico heavy, y era impresionante, boludo, y ese es un producto, vos mirabas al guitarrista y no tenía ningún vértice imperfecto, era era todo lo que tenía que ser un guitarrista, un guitarrista rock, ¿entendés? Parecía, parecía eh, Thor, ¿entendés? Un Thor con la guitarra, ¿no? El superhéroe este nuevo que hay. Bueno, nada, boludo, no sé qué estoy diciendo. Sí, y, y vos, con la del pelo por ahí, ¿se complica un poco más? ¿Qué es lo que tiene, qué decís vos que tiene las pelotas para que la gente diga esto, esto es las pelotas? <risa> Me está diciendo que se complica con el pelo por ser lado <risa> No, boludo, es, estamos hablando de, de la música americana, viste esta cosa, en este mundo es como que todos mucho muy, muy loco los códigos, ¿viste? Por ahí ni siquiera hay que tener códigos, es, es, es solamente sentido común, ¿viste? Cada uno cómo actúa ante la vida, ¿no? Pero los americanos nos han hecho crear nosotros... Eh, Uno tiene que ser unas as, realmente hay un nuestro que dice eso, ¿viste? Como, como que si, si nosotros, es muy loco, en, acá en, en Rosario, por ejemplo, descubrieron en un country súper concheto, pero recontra concheto, una cocina de merca, que <risa> cocinaban 500 kilos de merca todos los meses, ¿viste? Y claro, es, es, la gente, es la gente que vivía dentro de un country, ¿verdad? ¿entendés? Tenía sus autos, 4x4, y, y, y, y loco eran todas en cuente, ¿viste? Quiero decir que la guita... da. Es muy, muy, es muy loco los códigos. Pero la guita te da como un cierto valor como humano, ¿viste? Cuanto más guita tenés, más importante sos. Pero el tener guita, ¿no? Necesariamente, decir que generalmente, no estás limpio cuando no tanta guita, ¿sabés? Es muy difícil, pero es muy difícil. Siempre tenés que esclavizar a alguien o tenés que haber gargado a alguien. No hay forma, ¿no? Sí, Germán, bueno, hace un rato eh, te preguntaba qué, qué estaría haciendo la gente en el nono ahora. Eh, en Urlingham ¿Qué, ¿qué estaría haciendo la gente ahora? ¿es muy diferente a cuando vivías ahí de chico? no, por supuesto está mucho peor ¿no? es en lugar de la civilización avanza ¿viste? Sí. ¿qué estaría haciendo la gente de Urlingham? la mayoría que estar arriba del... De, o... o tomando el subte o arriba de San Martín o de Lurquiza, viajando el tren volviendo a su casa, esperando al colectivo que, que la lleve tarde una hora y a su casa. Claro. Eso, a esta hora debe estar haciendo eso la mayoría de la gente. Mucho, te, se viaja bastante, sí. Y viste cómo es, no? En Buenos Aires vos para moverte 26 kilómetros te tardás más o menos dos horas y media. Es una cosa <risa> muy loco. sí bueno, en allá no pasa digamos a vos te ¿vos sos de lo que le gusta viajar en la ruta así, largo, estrecho o te rompe las bolas ya en un tiro no, no, yo, yo soy me, me he hecho vos pensar que con las pelotas cumplimos eh, ya bastantes años andando sí. de 100.000 telegramos quiero decirlo, Sani <risa> eh, y no, boludo eh, Argentina la, la recorremos de punta a punta viste, Uh -huh. La verdad que me, que me gusta manejar y me gusta la ruta mucho. Eh, es, es un tiempo es un sí. buen lugar para escuchar música y es un buen tiempo para, para reflexionar y es un buen lugar. Es casi suicida, ¿no? Digamos, también por otro lado, ese es otro punto. El, el, un día, sin día me, pre me pregunta, ¿tuviera la posibilidad? No en, el que... congreso, en el Congreso me llaman y me dicen, a ver, ¿tenía algo para decir? Sí, malditos hijos de puta que sacaron los ferrocarriles y nos condenaron a tener en las rutas millones de camiones de mierda, millones de camiones de mierda que son suicidas. Fíjate, en Buenos Aires, todos los días hay accidentes de camiones. Todos los días. Uh -huh. Es una locura. Es una locura. Pero bueno, a todo esto, igual me gusta la ruta y me gusta viajar eh bien? Es parte de la poesía de mi vida, viste, de todo esto que hacemos. Y en en 25 años de las pelotas han viajado bastante. Sí, sí. Habremos dado varias vueltas al mundo, te digo. Claro. Che, Germán, cuando tenés un rato así, un momento para escaparte, para descansar, ¿viajás también o aprovechás y te vas por ahí? No, sobre... no, pero me, me, generalmente me quedo recluido. Claro. Me recluyo acá en la sierra así... Y a mí me gustan mucho las plantas, los árboles, ¿viste? tengo He planteado montones de árboles, entonces siempre estoy mirándolos, podando, haciendo una vida completamente opuesta a mi vida real, a, a mi otra vida, digamos, ¿no? Pero es algo que necesito, que es, es parte importante de mi vida eso. Está bien, ¿te gusta pescar? No, no, que no, no en una época pescaba, pero... Eh, Cuando mis hijos eran chicos, los llevé a pescar como todo padre que quiere a sus hijos. Y el primer peserreo, un hijo mío me dice, toma, acá está, acá está el pescado que asesinaste. <risas> y, y a partir de ahí se, se me cortó la onda con ir a pescar, porque con mis hijos no iba y, y dejé de pescar. Y no, la verdad que no, ahora soy más protector de depredador. De o sea, de, ¿Y comer pescado? No, comer pescado no como. No, no, tengo tengo ¿Sí? un grave problema generalmente los traumas hay Ay. muchos traumas que vienen de la niñez yo tengo un trauma, el único trauma reconocido de la niñez es no poder comer pescado ¿es por haber asesinado un pescado? no, no, no, por haber tenido una madre que, que me sacaba trompazo hasta que no lo comía <risa> <risa> bueno, pero <risa> igual, ¿cómo, ¿cómo fue entonces? o digamos si odi odiando los pescados que terminaste de, mar de marino mercante Se de marido mercante porque... <risa> no se reí la nota que no se... se miré de marido mercante porque... Digamos, siempre fui rebelde, ¿viste? La verdad, si ahora me, me tengo a reconocer como niño, fui, siempre fui rebelde. Siempre en la escuela se hacía quilombo, siempre me, no había nada que me llenara. Todo me parecía una mierda, no me gustaba como me enseñaban. Nunca te, me daban ganas de, de, de, de aprender, ¿viste? De, de ese tipo de chico problemático, lo que se marían los psicólogos ahora... Y de adolescente me fui de voluntario a hacer la colimba al sur, porque había salido sorteo y tenía que hacerle así así. Y en el sur fui eh, fui chofer de, de muchísimos milicos del proceso, de, de los jerarcas los jerarcas del proceso. Hablamos de Debussy, de, de Sacián, de Vaquero, de Menéndez. Eh, toda gente que fue... Y para mí fue una experiencia bastante... Eh, fue una experiencia muy importante, digamos. Sí. porque a los 18 años tenía la oportunidad de la oportunidad de convivir con de ver en lo que era el poder, ¿no? De, de, de ver lo que eran esos tipos, lo que era el poder en en el mambo que estaban, porque estaban, o sea, viste que se dice que el poder es una droga, es la droga más poderosa, ¿no? Sí. Es cierto, es la droga más poderosa. Ahí, ahí te y, cuenta. Sí, sí, bueno, y y de alguna manera Cuando terminé la Colimba, terminé, me quise quedar a vivir en el sur y no pude porque no tenía plata y una persona sin plata no podía vivir, ¿viste? Que pedí tierra fiscales, no me la dieron. Bueno, todas esas cosas. Me quería me quería vivir ya de esa época que estaba ya tenía el síndrome de ser medio ermitaño, Me quería vivir al bosque, hacerme una casa con, con, con, con mis manos y con un tronco así que fueran todos a la mierda. Pero bueno, también fracasé con eso y la verdad que en un momento me dieron ganas de, de no pertenecer más a ningún lado, ¿no? De que, de que mi vida, de que mi país fuera un barco y, y, y recorrer el mundo. La verdad era, era esa. Y estaba buenísimo, la verdad. está buenísimo. Pero... Me encontré, con me encontré con Luca y, y mi historia cambió radicalmente. De sí, otro sí, día tuvo, tuvo un sentido. Te a preguntar justamente, vos te bajaste de un barco, o sea, venías de una, de una navegación y en la bajada te encontraste con Luca y con Timmy. Sí, sí, sí. Con Timmy siempre porque Timmy se ha casado con mi hermana. pero claro. eh, Sí, es muy loco, es muy loco porque eh, nunca lo hubiese imaginado, ¿viste? Uh -huh. en, en esos momentos eh la historia es sumo muy loca, es absolutamente demente, pero maravillosa por otro lado, ¿no? Eh sí. es un orgullo total haber haber vivido y haber sido partícipe de esa historia. Pero fue una historia muy loca, pero sí dejé de navegar Y nos vinimos acá a las sierras, a esta zona, a, a, a armar sumos. Y vendría a hacer eso en su principio ¿Ya conocías, ¿Eh? ¿conocías las sierra antes de...? Sí, sí, sí, porque acá vivía mi hermana. Claro. Y Luca cuando vino, se vino a recluir acá, a la sierra Tenía que estar a, a 3.000 kilómetros de la heroína, ¿viste? Entonces, en un lugar donde seguro no encontrar heroína era en las de Córdoba. <risa> ¿Y la, las primeras andanzas musicales ahí por...? Tras, ¿Tras la sierra? La primera ¿Las primeras que los primeros momentos musicales así que empezaron a...? Y, y teníamos, eh, esto es como parte de la historia, o sea, ¿viste? Pero teníamos nuestra... Eh, primero tocamos antes de poder comunicarnos con palabras, ¿viste? por Luca no sabía eh, castellano y yo no entendía no por un inglés Y más o menos con italiano, ¿viste? Se enganchaba Pero nuestra primera comunicación fue musical en realidad Y eran horas y horas y horas y horas zapando en una pieza. Eh, y, y cuando Muy, no... muy, muy loco. Y, y después, después ya... Eh, después el, el, el viaje siguió. <risa> siguió, apareció un grabador, empezamos a grabar. Eh, empezamos... Eh, la, más, la, la llamó Stephanie, que fue la primera bailarita original de la, la mujer inglesa, la maravillosa sí. Stephanie, Natalie, y... Y bueno, y después es historia, ya todo, ¿no? ¿Ya, ¿ya tenías en mente hacer una banda cuando te lo encontraste? No, no, o... te, estoy, te estoy diciendo que, que, que me, yo, te, yo tenía mi guitarra y, y mi, mi grabador y, y, y me encerraba en el camarote y me pasaba todo el... <risa> a, a, a mí en el barco me llamaban Pichico. <risa> Porque viste, todo, rock, todo, todo músico, todo, todo el que tocaba la guitarra y no cantaba a fondores era, era un drogadicto, seguramente, ¿no? <risa> Eh, eh, eh, bueno no, no importa son todas anécdotas, pero no, no en ningún momento eh está muy desesperanzado para decirte algo no como como comovi eh, eh, en vi ya te digo lo, lo que vi me me dio Completamente la razón de que todo era una mierda y que no vale la pena no que que era toda una gran mentira, no la parte oscura de la vida hablamos, no digo que la vida no valga la pena. La vida vale la pena todo pero quiero decirte todo el poder toda la mierda que hay es es tan grosa boludo, que casjea no claro. sí, no te, no te sigo preguntando la historia de sumo por ahí es más es bastante conocida ¿qué lo lleva después de la, de la muerte de luca a volver a instalarse en el nono para pensar un nuevo proyecto que es que Mirá, no te... en, en, en realidad eh, la muerte de Luca fue fue un proceso muy traumático dice el, el, el para nada agradable viste es muy feo Eh, que tu se esté muriendo, viste y, y y de alguna manera no poder evitarlo no, no de alguna manera, no poder evitarlo eh, fue muy doloroso muy y cuando él se murió eh, Ricardo y, y Petinato querían seguir haciendo aprovechando, digamos, el nombre y, y yo le sugerí venir a, a, a Córdoba que volviéramos como a la fuente, porque para mí siempre esto fue como una fuente, viste y uh -huh. eh, Y no, ellos quisieron seguir con su proyecto, después se transformó dividido, Roberto se fue y yo me quedé solo acá. Y durante un año no sabía si volver volver a tocar o no, ¿eh? Lo que, lo que viví con consumo, o sea, te digo, uno, hay una fantasía, existe una fantasía como todo, ¿viste?, en la vida, ¿no? Eh, hay una fantasía y hay una realidad, ¿no? Y, que dices? La fantasía del rock es, eh, hay una parte que es cierta, ¿no? Que vos, que eso, las mimitas, toda la, la poro, toda la cosa, ¿no? pero el éxito, ¿no? El triunfar, que te coloca el carnicero y el almacenero y ya te trata como una cucaracha, ¿no? Porque ya eso reconocido, ¿viste? Eh, es, eso eso fue fue una experiencia bastante fuerte, ¿eh? porque ahí ahí es cuando uno ve ese como la confirmación de lo que me había llevado a, a irme a hacer dinero, ¿viste? El, el, el, es, es muy denso todo, ¿no? Estamos hablando de de mucha facilidad de un montón de gente de mierda, y bueno, entonces, el decidir el, el, el decidirse por, por por el arte, por así llamarlo, seguir haciendo, eh, fue una decisión importante, digamos, y, y por supuesto, uno nunca, cuando toma decisiones, uno nunca tiene la completa dimensión de lo que va a ser la historia que estás decidiendo hacer, ¿no? O sea, te de va, parámetros que después, Eh, seguramente eran muy chiquitos a comparación de lo que fue la historia, ¿no? Sí. Pero bueno. estuve un año acá en, en Córdoba sin hacer nada. Eh, Tocaba, no tenía mi guitarra, tenía un grabador, qué sé yo. Y sí. en ese año la ciudad a Timmy, eh, Macaron, que era angustomana, ¿no? uh -huh. eh, a, a, a levantar un criado de conejos. Creadero de conejos, de conejos Ajá, de angora sí. Los conejos de angora se, se esquilan Y la lana del conejo de angora Es una lana es muy buena Que la usan para ropa de bebé, sí. que es un delirio La cuestión no fue como una terapia esa Y después sí. eh, de un año Tengo entendido que nacen Allá, que en el criadero Nacen más de los que se pueden tener Los conejos esos Sí, sí, sí, sí. sí Eso había encontrado la forma ideal para eliminarlos ¿Cuál es la oh? <risa> No se me cuenta. No se puede. No, no, no, no, pero es una historia. Pero es una historia todo todo lo que es silencia de animal y todo dice yo no, no nunca pude matar a una gallina, no si tengo hambre, pero las la como con la pluma, dice, no, gritando, no me importa, pero pero trato de no, no no es algo agradable con en, en la época de sumo, cuando estábamos en las primeras épocas, ayudamos un par de veces a, a carnear chancho ¿viste? Con Luca y con Alejandro. Uh -huh. Y está siempre que no es una experiencia agradable. Eh, uh -huh. si, si yo soy una persona medianamente un poco sensible, eh, uh -huh. no es una experiencia agradable. Uh -huh. Para uh -huh. nada, ¿viste? M mientras, mientras está la, la paisana con, la, con el tenedor batiendo la sangre que sale de la vena, ¿viste? Uh -huh. Para hacer la porcilla. Y como grita el chancho. No, no está, no es... Hay, hay, Pero ya te digo, si si, si hay hambre el, el instinto animal sale mil completamente y los puedo masacrar en un instante. Sí. Bueno, Germán, volviendo sí. un poco más al tema de los recitales, la cuando sí. tocaste acá en Atenas, eh, Ciro mi primito se llevó, se fue muy contento porque le regalaron la lista de los temas del recital. Ah, mira vos. ¿Qué te, qué, si te pones a pensar un poco así eh de pibe qué te hubiese gustado que te regalen y quién? Mm. Ah. Y de todo lo mismo que me regalen. Cualquiera. <ríe> y mis padres, güey, ¿sí? pero no tenía <ríe> <ríe> No, pero sabes que yo creo que en la vida en la vida hay que despojarse de la mayor cantidad de cosas posibles? Es cierto eso, es ah. eso que se dice, es, es, es algo cierto eso de despojarse de la mayor cantidad de cosas. Cuanto menos cosas para desierto tenés, más feliz que sos. Uh -huh. ¿No? el, el, existe esta cosa que, que nos da el sistema que toca vivir en, en esta época de, de la humanidad, que es ¿no? el, el llenar la vida con, con cosas materiales, ¿no? con uh -huh. el fucking teléfonos, eh, todas cosas virtuales, todo, todo todo absolutamente... Como que la felicidad está ahí atrás, ¿viste? El plasma, de, de, del plasma, del de la la madre que lo parió uh -huh. eh, bueno yo creo que los que creen que había que despojarse de la mayor cantidad de cosas cuanto menos de si esta vez qué le vas a hacer <risa> <risa> bueno Germán, gracias gracias por la charla eh, Nos estamos no estamos cruzando quizás en algún momento acuérdense si están estudiaando periodismo, periodismo uh -huh. el, el día que tengan que tenga que escribir el, el periodismo fue el famoso cuarto poder, ¿viste? De golpe, en la, en hace no sé cuánto, 20 años atrás, se dieron cuenta que ya no era cuarto poder, sino era el poder de los grupos económicos. O sea, los grupos económicos son dueños de los grandes medios, entonces siempre los medios bajaban, pasaban a trabajar en los grupos, en los grupos económicos. ¿no? Yo creo que, eh, no sé, acuérdense de los principios que los movieron a ustedes a, a trabajar Con, con la información no uh -huh. y, y sean fieles a eso boludo. se van a tener que enfrentar a todos <risa> no, <risa> y les digo muy buena suerte <risa> bueno, mucha, muchas gracias Dale, chau, un abrazo chau, chau, Que llegará el día Que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo Cuántas en la oscuridad Que sólo es el tiempo El que llevará tu vida A donde quiere que estés Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo que todo esto es un Siempre atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.